M24 comienza. Salud en Movimiento. Coordinación General. Asociación de Funcionarios del Casmo. Empezamos otro jueves más en M24, de la audición de los funcionarios del CASMU. Eh, Salud en movimiento. Pablito, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Coco? ¿Todo bien? Bien, acá medio tristones eh, por todo lo que está pasando en el CASMU con todas las compañeras y los compañeros estos. Compañeros eh, despedidos que ya en la semana pasada hubieron tres despidos entre el jueves y el viernes. El viernes mismo parece que fueron dos. Ajá. Y el jueves fue una, otra compañera. Bueno, eh, con... No un... estábamos escuchando, ¿no? Gatillazo con esclavos del siglo XXI. Parece que Casmo quiere como funcionarios a... Sí, a los esclavos del siglo XXI. Quiere que seamos eso, esclavos de ellos y, y que no, no podamos... Eh, ni expresarte. Ni, expresar, ni y, equivocarte porque te equivocaste. Pero también, también. es eh, el hecho ese, ¿viste? De, de no tener eh, un... ¿Cómo te puedo decir algo que digan? ¿Por qué te echan? Te echan por o, o porque no sé, porque les da la gana y todos los casos son así porque por es ser como un bolillero, dice, ¿no? Estamos todos eh, ahí en ese en ese bombo sorteado. Y, y cae la bolilla que tiene tu número de ficha. Salí sorteado y ahí quedaste justo. Bueno, esperemos que esto se revierta y vamos a hablar ahora dentro de unos minutos con el secretario general Alex Ugonela. Por hablar de este tema, ahora en el sindicato hay un plenario de delegados. Eso mismo, Coco. Sí, venimos de ahí justo, este, tuvimos que salir, se estaba este, dando allí, la, se hizo una convocatoria hace unos días justamente para un plenario de delegados informativo y todos tratándole de buscar ¿no? este, la vuelta y, y, y medidas y, y hacer un análisis del conflicto que estamos llevando este, y cómo seguir de acá más. Este eh, y bueno es una instancia bien importante que se junten todas las bases todos los comités de bases habían unos cuantos compañeros sí por suerte estuvo estaba lindo y sigue estando lindo eh. porque yo recién hablé hace un ratito con una compañera que estaba ahí ah, Alex ahora después nos va a hablar sí y tal y bueno eh, el tema este es por el, el, el plenario que se hace hoy es por el tema también que el miércoles que viene uh -huh. miércoles 11... Once. A las 10 de la mañana va a haber un, una, una asamblea general. Un paro de 24 horas. Un paro de 24 horas. Este, donde vamos a tener una asamblea general, seguramente eh, va a ser en Afcasmu, a las 10. Este, y bueno, donde los trabajadores vamos a decidir a ver este, qué paso seguir y, y, y, y qué medida llevar ante esta patronal que sigue siendo este, la más represora que tiene el sistema mutual de, de Uruguay, ¿no? La más represora y, y con poco con poca ética también, ¿no? Porque ya lo venimos hablando del juez aquel que habían echado a la compañera de allá de la costa, uh -huh. que estábamos en un, que lo decía Sonia, que estábamos como en un alto al fuego uh -huh. y no, no, no les importó nada y por ciertas eh, eh, charlas que hay entre la empresa y, y otras empresarios, uh -huh. echaron a la compañera, después viene a la semana, sí, a sí. los diez días, empieza todo este revuelo que, a ver, eh, Cuando tocan a uno, tocan a todos, y en el sentido de que, bueno, echan a uno, aunque sea de servicio, no sé, lo que sea, uh -huh. es, es, nos influye a todos. Eso no, no cabe en, en la menor duda. Y bueno, ta, por eso se va a hacer la asamblea, por eso se está haciendo el plenario. Y bueno, vamos a hablar con, con Alex para que nos cuente más o menos cómo va el plenario y, y lo que se... ...más o menos lo que se va a resolver en la asamblea... ...que nos hable un poco de los despidos y, también... ...y, y bueno, este. porque el, el, el martes estuvo... ...estuvimos ahí un rato en el consejo... ...y, y fue una compañera... ...¿qué momento, Coco? O sea, ...la verdad que sí, una compañera que la habían echado... ...y totalmente... ...desgarrador... Le ...destrozaron desgarrador. la vida claro. por unos instantes... ...por un tiempo hasta que se pueda reconstruir... ...de alguna manera... Este, que lo va a lograr porque los trabajadores tenemos esa interés y esa resiliencia. Es que vamos para... a trabajar y siempre vamos a ser trabajadores, pero, ¿no? Pero, pero casi 30 años tirados a la basura, ¿no? Este, es eso, ¿no? Un... Es como pusimos en un afiche por ahí. Nos llaman esenciales, pero nos tratan como descartables. Es totalmente descartables para, para, este, para este sistema, ¿no? Que contrato a uno, cada vez están más empresas tercializadas, adentro del CASMU también. Eh, que se meten en, en todos los sectores bueno, eh, ahora vamos a hablar con Alex, y perdón eh, 098 979-979 098-979-979 manden mensajitos para, para comentar cosas Sí, permitime saludar al Beto que anda por ahí a Nacho también que está por allá y al Javi que nos está escuchando que anda con alguna nana este, sabemos porque nos hizo llegar que estaba contento con que estemos pasando gatillazo Un gran abrazo, Alex. Sí, Javi, ahí está recuperándose y al firme siempre. Un abrazo, Javi. Bueno, vamos arriba con, con Alex. ¿Cómo andas, Alex? ¿Cómo anda Coco? ¿Cómo anda Pablo? Todo bien, Alex. Este, acá una, una audición más y sí, bueno, estábamos contando recién que, que, que en Afcasmus está dando el, el plenario de delegados en este momento y bueno, hablar un poco de eso, hablar un poco de la situación que estamos pasando. Ah, Este... Así es, en este momento este, en se está llevando adelante un plenario de delegados con bastantes compañeros, por suerte, uh -huh. bastantes este, delegados de los diferentes comités de base donde estamos analizando, la intención era, bueno, eh, analizar la situación actual y uh -huh. este, también eh, elevar propuestas que van a ser eh, plasmadas en la próxima asamblea, que es el, que es el próximo once, uh -huh. este, donde vamos a tener que resolver los pasos a seguir en una nueva investida de la, de la empresa esta empresa que es la más represora del de sistema mutual uh -huh. este, donde nuevamente acuden a la, al, al gatillo fácil uh -huh. este, descartando a tres compañeros unilateralmente entre el jueves y el viernes tres personas despedidas del CASMO en diez días fueron cuatro en diez días fueron cuatro, porque ya había habido uh -huh. uno anteriormente. Este, y bueno, los trabajadores vamos a reunirnos en la asamblea el próximo once para ver los pasos a seguir en, cuan, en cuanto a esta situación que no ha cambiado. ¿no? Este, tuvimos un parate producto de una, una, una mesa de negociación que se dio en, el ministerio, en una instancia de negociación que se dio en el uh -huh. ministerio donde la FUSA ahí puso... Este, el parate para decir que bueno, este, de aquí en adelante, si el cambio sigue en esta situación, el conflicto iba a ser con la FUS, acompañando este, a bien nos acordamos este, levantar no suspender la, la no, no levantar la situación de conflicto porque lo tenía que hacer la asamblea pero acordamos levantar las medidas que veníamos llevando adelante la empresa se había comprometido a no despedir a más gente y en abril, en los últimos días del día de, de abril, este, resolvió Este, inamitales a todo el fuego despidiendo un, a una compañera y en los, y la semana pasada a tres compañeras más este, entre los jueves y el viernes. O sea, había un que... pacto de, de, de no agresión como sí, decía negra el otro día y la empresa una vez más rompe eh, un acuerdo un pacto que tiene con los trabajadores. Exactamente. Bien. Una vez más la empresa decide romper ese pacto que tiene contra los trabajadores esa, esa, esa mesa de negociación que se iba a, a realizar no se llegó a realizar y la empresa resuelve este, de la manera más prepotente que tiene este, eliminar gente, eliminar, eliminar trabajadores. Como le, como le decimos bien en el afiche este, cuando fuimos esenciales nos aplaudían y todo bárbaro y ahora somos este, la moneda de cambio y nos descartan El otro día, el martes, vino una, una de las últimas compañías despedidas. Este, la verdad, ahí hay que estar en ese consejo con uh -huh. esa compañera. 27 años de trabajo, uh -huh. 50 años de edad. Este, la verdad que fue muy, muy doloroso, muy removedor escuchar a esa compañera a la situación en la que queda. Evidentemente, al, a la empresa Casmu, los directivos del Casmu, les importa tres carajos los trabajadores... Uh -huh. Eh, esto yo una vez se lo dije en una bipartita eh, y me dijeron que no, que el, el, el, el, el can, para el casmo los trabajadores son esenciales y evidentemente acá queda demostrado que no, que no somos para nada esenciales, somos una simple moneda de cambio, somos un simple objeto que se lo deshacen y listo. Caducamos y lo tiramos. Uh -huh. y Bueno, estamos en este plenario de delegados viendo a ver los pasos que vamos a seguir en la próxima asamblea. Por suerte, la cantidad de concurrentes de este pleno de grado es bastante, este, y la discusión ha sido muy rica, muy enriquecedora. Podemos decir que tenemos gente nuevas. de casi todos los sectores. ¿Eh? Podemos decir que tenemos gente de casi todos los sectores hoy ahí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Casi todos los sectores donde aparecieron propuestas este, para llevar a la Asamblea, algunas propuestas muy interesantes. Bien. Y, este, bueno, será la Asamblea la que definirá el, el, el 11%. Pasa seguir. porque hay que acordarse que por la resolución de la asamblea pasada cada despido se iba a parar 24 horas y bueno este, eh, los despidos del otro día se va a parar el miércoles 11 a las eh, el paro de 24 horas con la asamblea a las 10 de la mañana para los sí. compañeros y compañeras que, que estaban preguntando Que, que había pasado, en, en el tema del afiche se puso también, ¿por qué fueron los despidos? ¿Por, ¿Por qué? ¿De en realidad, arbitrariamente, sea, sin, sin motivo, ¿no, Alex, siempre... Es así, la carátula sigue siendo la misma. ¿O por servicio, sí, sí, sí, por sin motivo? Sin ningún motivo, simplemente tengo la, la ley me ampara de echarte, te echo, te pago el despido, y además toda una compañera que trabaja en, en Pirápolis que trabajaba en Pirápolis, sí. que es una de las despedidas, Y vieron el descaro tan grande de Chile. y además de todo te voy a dar una carta de recomendación. Porque sos buena funcionaria entonces no, no te puedo recomendar. Evidentemente da, da para cinismo. que una silla de sombrero este, porque ese descaro, ese, esa falta de respeto hacia un ser humano, hacia una persona que además todo viene a trabajar este, despedirla, decirle te vamos a pagar toda la indemnización pero además de todo te vamos a dar una carta de recomendación. Es para ponerle su necesidad por no decir otra palabra, ¿no? Este, el desprecio que hay, el desprecio que hay hacia, hacia el trabajador del CASMU por parte de la directiva, de esta directiva del CASMU es, la verdad, vomitivo. Y, y también se puede decir que ese desprecio que tiene eh, hacia los trabajadores lo tiene hacia los usuarios también, porque con, con esto de que eh, está mermando en cantidad de funcionarios, está mermando también la calidad de los servicios. Bueno, Dep hablar, eso, eso también, veremos. ahí hay una cosa también Alexa, depende qué usuario, ¿no? Porque está, ah, como todos sabemos ah, nosotros, están sí, sí. los usuarios A y los usuarios Black los eh. claro. sí, sí, sí. vos vas al policlínico, te pones en la yo el otro día fui a policlínico, me puse en la farmacia y tenés un cartel ahí que te dice Mediclub club, Medi, Medi no club Es un club, ah, ¿verdad? es un club, claro, es un club de, de chatting. Para, para, que te, pa, pa, para poner un poco en contexto ¿no? a, la, a la audiencia, eh, porque Casmu tiene un servicio, eh, un servicio plus, un servicio VIP, al que le llama Medis Group, este, al que eh, si pagás creo que son eh, unos mil dólares, eh, no te estoy mintiendo. ¿En serio? Sí, este, tenés eh, eh, acceso a unas habitaciones, es un mini apartamento cuando te internás, una cosa así, Este, pero no solo eso, sino que si vos tenés una consulta y sacaste para dermatología y sos el último, la última hora, vas a la hora que estés y vas a pasar por arriba de todos y te van a tener sí. que atender. Eso es lo bien de urgencia. Entonces, el, el, el, el usuario que paga hace 30, 40, 50 años la mutualista, un trabajador jubilado, este, su plata la están usando para pasar por sobre él. Claro. Para hacer servicios para los que pagan más. Eso lo vi el otro día en urgencia que era que era era así. Me reía, ¿no? Si sos de Mediclub este, eh, por el primero por la por la ventanilla claro. y avisá, Mira que soy de Mediclub. Sí, sí sí sí. Y, ¿y ahí tienen, tienen que dejar los funcionarios tienen órdenes para dejar de hacer todo lo que están haciendo y dedicarse este, a a, a, a esta persona tan especial que tiene tan, más plata. A ver. Está pagando todo lo que vos quieras, tiene ese trato especial, pero que eso también influye. Pero que le hagan un servicio aparte. Claro, ¿no? Los abuelos claro. que tienen ¿Vop? 70 años lo vas a, a ver, dejar a clavado ahí dos horas. Alec, Alex ya debe ser medio ahí, medio groom, ¿no, Alex? <risa> <risa> Sos un atrevido, papi. Pero, papi. No, es cierto lo, lo que ustedes están diciendo. Es que hay, es que hay abonados en casmo Entonces, el Campus A, B y hasta la Z, igual. Este, hace cuestión de una semana, en, en la emergencia del Campus, faltaban eh, de aparatos de presión y aparatos de ¿Eh? Eso, Esos aparatos, seguramente, seguramente en los lugares donde se entiende la gente, de Medi Medi Club, como dicen, uh -huh. capaz eh, que los se, llevaron para ahí todos. Seguramente <risa> nos falten. Seguramente esté todo al día, estén, estén ahí correctamente. Las sábanas en la emergencia que se usan son sábanas de TNT, que ni siquiera te tapan, son transparentes. ¿Las que usamos para los manteles ya, en el cumpleaños de los de, niños? Exacto, exacto. Pero seguramente en se sean sábanas de tela, con frazadas, con coches, con todo lo que tiene que tener un paciente que se va a asistir a un centro de salud, que además todo paga por un centro de salud, por una asistencia. Es Entonces, eso mismo lo que yo decía, es, ¿no? Esa plata que está, que, que el usuario paga, ¿la están usando para otra cosa? una calecita. No, no en él. Una calecita, claro. ¿no? Además de todo, la están usando, esa plata también se está usando para pagar los despidos de las personas que están echando. Uh -huh. Esa plata es sirve también para pagar despidos de personas que están echando. Despidos totalmente injustos. Este, lamentablemente, el, este, el CASMU está deteriorando la, la asistencia a las personas a los trabajadores comunes, a los jubilados comunes, que pagan dos mil y pico de pesos por mes, esa cuota, este, está mermando esa asistencia en beneficio de gente que paga muchísima cantidad de plata para tener una asistencia este, supuestamente de primera, lo que hace este, que la sociedad se esté reflejando ahí en el casmo la sociedad en su conjunto, ¿no? personas, habitantes de la ciudad de primera y habitantes de la ciudad de tercera. Uh -huh. Es lo mismo que pasa en la ciudad, en, en, en, en la sociedad, en su conjunto, lo que está pasando dentro del CAF. Uh -huh. el desprecio también, no solo el desprecio por los trabajadores, sino también el desprecio por el trabajador que se asiste en el CAF. Uh -huh. Volviendo un poco, Alex, a los despidos. Okay. Eh, me decías que había una compañera del consultorio de Piriápolis Este y los otros dos, ¿de eh, dónde son? Eh, una es este, administrativa del pueblo clínico, que fue la que fue el otro día al consejo la compañera Exacto. sí. Y el otro una, una costurera una... de costurera de costurera Coco, ah, costurera, costurera. costurera. una costurera este también este bueno la costurera es es es, la es bastante bastante cruel el camo necesitó contratar costureros cuando la pandemia los contrató con contratos y todo, y ahora, que no es precisa empieza a despedirlos. Entonces busca cualquier este, argumento para despedir gente. Es lo que está haciendo ahora este, con, con esta compañera de la costurera. Uh -huh. Después de, de, de la Policlínica de Piriápolis, la, de, la Administrativa del Policlínico, y de la parte de la costure, costurería, este, que es la, otra despedida. Es la, la verdad es lamentable. Uh -huh. es penoso. Lo que nosotros... Tenemos que hacer ahora lo que hacemos y lo que queremos hacer hasta el once es convocar a la gente, a los compañeros, a mover, uh -huh. a salir de la quietud, a salir, a salir del escondite, porque el miedo lo único que hace es que te encierres, cada vez te encierres más, no te dejes ver para que no te, no, no te hagan nada, pero siguen cayendo compañeros a tu alrededor y en algún momento te va a caer algo. ¿Sabés qué? Yo hoy le escribí a Alex y a mí me pareció una a, a, a Coco le a hoy la situación y es para mí es tal cual, ¿no? Es como que estamos todos en un bolillero este, y cuando se abre la canilla la bolga que caiga, puede ser tu número de ficha, ¿viste? Sí, sí, este, y hasta que los compañeros no entendamos eso este, eh, eh, eh, en realidad eso es lo que los compañeros tienen que entender pa para estar en esa asamblea este, el miércoles exacto. Y, llevar, y llevar cosas, ¿no? Llevar eh, como propuesta, estar, simplemente sí. estar, y empezar de, de abajo, ¿no? El trabajito, el trabajo de hormiga, que siempre todo el mundo hace de a poquito, ¿no? Hablar con el compañero que tiene al lado para poder decir, bueno, mira, ojalá que nunca te pase, ojalá que nunca nos pase esto, pero bueno, esto porque es debido a que es a ¿ah? que esta patronal cada vez tiene más directores, cada vez les paga más sueldo a ellos. De dónde saca esa plata, como decíamos hoy, de dónde saca la plata de los despidos, de los mismos usuarios, de dónde saca la plata para pagarles a los directores, echando a la gente. Sí, bueno, está, con el sueldo de un compañero, a ver, que son 30.000, 40.000 pesos, eh, le paga 3, 4 horas a, a, los, a los directores. Siempre lo hemos hablado, allá en el sanatorio 3 tenemos, no sé, Polula, como decía eh, el Carlito, los directores, ¿no? Tenía, antes teníamos uno y dos, ahora tenemos cuatro. toda una cosa así que eso va llevando a que nos, nos dejen en un estado que cada vez el miedo y a su vez el, el, el tema de que, bueno, no te meta porque te pueden echar a vos, o, o no te meta porque esto. No, es al revés, porque si seguimos así, cada vez nos van a echar a más y cada vez la gente se va a quedar más callada. Y el tema de estercializadas, que cada vez es peor. En mi punto de vista, ¿no? Porque teníamos una empresa que hacía dos pavadas, de un día para el otro agarra todo un sector, una empresa uh -huh, tercializada, uh -huh. y, y después esa empresa tercializada agarra otro sector, después viene Orbi, después viene esta y después viene lo otro, y todo ese, ¿viste? ese movimiento deteriora la calidad al usuario, el usuario... Ya se está dando cuenta, ya hace tiempo que se está dando uh -huh. cuenta de que el problema no es eh, los trabajadores, porque se pone en ese punto porque vos los ves diciéndole no, yo sé que con ustedes no es, pero bueno, ta, hay que hacer toda una movida con los usuarios, que vamos a tratar de hacerla, que se está haciendo un poco también, es llevar algo en masa, ¿no?, para la, las direcciones, porque... Después tenés un, un mail que te dice, bueno, eh, Raúl Rodríguez te atiende los miércoles. El presidente del CASMU. ¿no? Te atiende los miércoles, ¿no? Pero, ¿a quién atiende? Yo no, no, no entiendo eso, porque dice, eh, vayan con algo para comentar o, o mejoras para... ¿A para... quién puedo despedir, sería? No sé si tan así, porque si no sería como algo muy... Nos mata, se mata bueno, solo. pero es que no lo puede decir. Ah, bueno. Pero a lo que voy es... Eh, a lo que voy es... Eh, Si yo voy como funcionario, no es lo mismo que vaya al sindicato... A ver, el sindicato siempre se puso, nunca fue al choque de una... Nunca, nunca fuimos así y tuvimos charlas con ellos y todo bien... Pero bueno, si eh, de un día para el otro empiezan a despedir, a despedir y a despedir... Bueno, va a tener la contra que somos nosotros los, los propios funcionarios. Eso, eso mismo, Alex. Eh, para relatar un poco, ya que estamos eh, poniendo en contexto... Y creo que, que lo estamos haciendo bastante bien... Eh, se han intentado eh, eh, retomar el diálogo Hemos, contanos un poco, contar a la audiencia que en realidad no es que eh, Ascasmo entra en conflicto eh, porque sí no, no, por supuesto la, eh, nosotros llegamos al conflicto en octubre del año pasado después de una cierta cantidad unas ciertas medidas que venía tomando el camu sistemáticamente que nos fueron acorralando y llevándonos a la situación de conflicto nosotros no salimos A, a ver, a los trabajadores nos encanta ser paro y nos encanta estar en conflicto permanente. Y nos encanta estar en huelga. Porque, ¿Por qué? Porque perdemos también este de, de, de ingreso que, que después se, se ven ve en las cuentas que tenemos que pagar. Uh -huh. Entonces, siempre que podamos evitar el ir a una huelga, ir a un conflicto, lo vamos a evitar. Ahora, si a vos te están pegando, te están pegando, te están pegando, y vos tratás de esquivar, de esquivar eh, bueno, yo me pasé un momento que vas a tener que golpear y nosotros nos estábamos en conflicto el 22 de octubre del año pasado Ajá. producto de, como, ya, como dije hace un rato de despidos, de incumplimientos ante el ministerio incumplimientos acordados y firmados ante el ministerio el, el caso después los termina incumpliendo Sigue en, esa, en, ese, en ese momento seguía con los despidos tuvimos los episodios con los lo, suplentes lo, lo que nos hizo llevar, lo que nos hizo es, es terminar declararnos en conflicto desde el momento que nos declaramos en conflicto la empresa decidió no conversar más con el sindicato ni la, las bipartitas uh -huh. solamente conversar en las bipartitas que son de carácter este, obligatoria que son las bipartitas de aseo de laboral este, uh -huh. y, y de género y, y cuál era la otra que me... género y, y género esas dos bipartitas que son obligatorias por el ministerio son las únicas bipartitas que, que el CASMU conversa con los, con, con, con los CASMU y después la bipartita de relacionamiento que teníamos cada 15 o 20 días el casmo resuelve no hacerla más, Entonces, no tenemos diálogo, no tenemos capacidad de negociar con el casmo porque él se niega a negociar porque estamos en conflicto, conflicto que nos llevó el propio Casmo. Correcto. Nosotros no nos despertamos un día y dijimos che qué loco, vamos a, a, a instalar un conflicto. ¿Por qué? Porque tenemos ganas, ¿no? Quien nos lleva al conflicto es el Casmo es la empresa. El Casmo, cuando entramos en conflicto, resuelve no conversar más. Eso se cortó hasta este, que en el Ministerio de Trabajo, uh -huh. por intervención de la FUS, logramos bueno un acto al fuego. Entonces, nosotros levantamos las medidas y ustedes dejan de despedirse. Esa fue la situación hasta, hasta fines de abril, cuando aparece de nuevo el despido sin injustificado. Y en esa es la decisión que estamos hoy en día. Ahora, que queremos discutir y dialogar con el con el y negociar con el casmo, por supuesto siempre vamos a estar abiertos a sentarnos a discutir y a dialogar con el casmo. ¿Por qué? Porque en esta, en esta, en esta situación en esta, en esta relación que nos lleva a Casmo al Casmo, tenemos que seguir manejando, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir adelante. Uh -huh. Nosotros no vamos a vivir una empresa aparte y el casmo, el tampoco no, no va a, a, a sacarnos a nosotros como sindicatos, no vamos a desaparecer. Entonces tenemos que seguir dialogando y tenemos que seguir negociando. Ahora tenemos que tener ciertas condiciones para eso. Si vos Todos los días me estás echando gente, me estás echando gente sin justificación alguna, y bueno, yo creo que tener que reaccionar. Y los trabajadores tienen que reaccionar, tienen que salir de ese quietud y reaccionar, y ir a la asamblea. Y capaz que no, en la asamblea no me da para, para, para en el micrófono y hablar, pero por lo menos estoy ahí y levanto la mano. Porque además todo lo que tú votes es tu opinión. El voto que tú das es tu opinión. Entonces tú puedes dar un voto para una mayoría o para otra y estás opinando. Y no tenés por qué ir al micrófono a hablar, porque de repente no, no, no, no, no tenés esa capacidad o, no, o el, el, el pánico escénico te, no te deja hablar. Y bueno, no, no querés a, a hacer uso de la palabra en el micrófono, pero podés votar, podés uh -huh. asistir, podés estar ahí. Eso es lo que nosotros queremos: que la gente vaya a la asamblea, es haga el paro y vaya a la asamblea. Además, si es no vas a la asamblea, también es como vos estás decidiendo lo que están. Lo la, que moción se, la moción mayoritaria. Ahí va. Eh, bueno. bueno. Digo, claro. Después está el, el, el hecho, de ¿qué hacemos o qué no hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que ir a la asamblea. Si no estás a favor de lo que se va a hacer... Bueno, votás en contra o votás a favor, pero hay que ir y, y, y proponer eso. Como el tema claro. de las elecciones ahora del 27, lo mismo. No estás a favor de, de una lista o de otra lista, o no sé, o, o ves que está todo mal y querés presentarte, bueno, presentate, haz tu lista, ¿No querés, todo. Puedes en blanco, en un lado, lo que pero sea. Pero hay que ver, porque la gente tiene que, tenemos, por suerte, tenemos esa, esa situación, ¿no? De tener elecciones una vez por año y todo eso. Pero volviendo de vuelta a lo despido porque es lo que nos llama esta semana lo, de, de, lo que vivimos. El martes cuando yo caí un poco más tarde ahí al consejo y vi a la a la, a la compañera Sandra, me parece, llama así, ¿no? La compañera que despedida. No recuerdo. Eh, bueno, eh, uno lleva muchas cosas ahí cuando la escuchaba hablar, ¿no? Y yo lo digo por la parte más emocional, porque ver a la compañera eh, cayéndose las lágrimas y, y, y viendo, y vos metiéndose en esa empatía que tenés que tener con el compañero de al lado, vos decís, pucha, eh, y si te toca a vos, ¿cómo hacemos todo eso? No? ¿Cómo entre compañeros podemos lograr que no le pase lo que le pasaron a ellas tres ahora, no nos pase a nosotros? no porque es esa la la cuestión de todo es, es ver es decir oh, hay que ponerse en esa porque si cada uno hace el egoísmo la vos oh, está hago mi trabajo y del demás de uh -huh. se verá ahí es como no empiezan a comer de a poquito porque ellos lo que están haciendo hace dos años atrás hasta ahora es un trabajo de hormiguita un trabajo de hormiguita en el en, el, yo, en los mails que te nos mandaban uh -huh. cuando hacíamos los paros, Que cada vez que hacíamos un paro, le mandaban mail a los compañeros diciendo: Vos, el Afkamu para por esto, por esto, por esto. Vos parás, ¿te acuerdas que te, te bueno, llevaban ahí? En los, en los últimos eh. paros se han dedicado a presionar a compañeros. Claro. Este, eh, a ver. Parado, o que querían eh, parar el día anterior, mejor que no pares porque entras en una lista negra. Y todas cosas esas cosas así. que hacen las jefaturas, ¿no? Que de a poco te van metiendo el, el, el miedito ese. El no trabajar como decía hoy Javi, que nos mandaba un mensaje en armonía, porque vos, eh, a ver, eh, te crean el, el, la respidez de un compañero con el otro compañero, como ya pasaron, uh -huh. que compañeros han escrito cartas contra otro compañero y después los han echado, todas esas cositas que la empresa va inculcando es la que, la que tenemos que batallar día a día. ...para que no haya más despidos y para que haya una armonía... Y, ...y para que nosotros podamos trabajar tranquilos también, ¿no? Porque, ¿cuál es...? El? A ver, no trabajamos en una fábrica... ...trabajamos en la salud. Nuestro mayor eh, eh, anhelo es que el paciente o el usuario... En, ...en el momento que esté, esté bien. Si vos tenés que un enfermero tiene que estar con 10 pacientes... ...y en vez de estar con 6, como tiene que ser, o con 8... Tienen que estar con 10, y ese enfermero de la larga va a llegar un momento que no va a eh, simpatizar o empatizar con el usuario porque por pila de cosas, porque da para, para ¿Sabes eso? qué pasa, Coco? Que eh, los trabajadores, nosotros, miramos la parte humana. Claro. Tenemos la parte humana y podemos empatizar con los compañeros. Esta gente que son empresarios, que lo único que quieren es hacer crecer sus arcas, no miran la parte humana. Miran el fideicomiso. Mira, negocios. Solo, solo ven la economía. Claro. Ahí es la parte, parte de este, de ingenua de la, de la que la tenemos de nosotros, humana, ¿no? Humana y, de, y de empatizar con, el, con, el, con el, el paciente que está internado. También, cuando un, ya sea un enfermero, o un nutricionista, o un fisioterapeuta, o uh -huh. un no lo que sea, si estás si, eh, con exceso de trabajo, también estás más abierto al error. Total. El error. Y el error puede ser la vida de una persona. Y después, ese error que comete una persona que está excedida de trabajo, excedida por demás, además de todo, uh -huh. y presionada, uh -huh. después, ese error lo va a pagar ese funcionario. Sí, Entonces, sí. Si, si, el, si la asistencia no es la adecuada, si la asistencia no es la adecuada en cuanto a la cantidad de pacientes que tiene que tener un enfermero o un nutricionero o, o una NERS o una nutricionista o, o que sea. El, sí. el error está ahí, está ahí. Es At solamente un paso del error. Hasta los compañeros que atienden los teléfonos, la todo. Vida de una persona y yo quiero ver después cómo se paga eso. Y con el trabajo de Sí, claro. Eh, claro la, la, la empresa está. lo va a arreglar con el, con, con el trabajo del trabajador, ¿no? Con el, y, el lugar de trabajo sí, del trabajador. Eso, eso está, está. Se va a pagar con el trabajo de una persona. Pero hay una, hay una familia que perdió su sí. querido. Entonces, uh -huh. ¿cómo pagamos eso? ¿Cómo, revol ¿cómo devolvemos eso? Uh -huh. porque ya hubo errores que costaban vida uh -huh. entonces lo que tenemos que hacer es evitarlo ahora, si vos le pones a una, a una persona que tiene que tener 8 pacientes le pones 10 o más uh -huh. bueno, esa persona está con un pie en el error uh -huh. y eso es algo que el abonado del casmo tiene que tener claro y tiene que también, el abonado del casmo tiene que también pelear porque su asistencia sea la correcta y que su plata vaya destinada a esa asistencia correcta uh -huh. y no a cualquier cosa uh -huh. ¿Ah? eso también tiene, es parte del, del abonado el, el abonado tiene también un, una, algo que opinar porque es, es quien está siendo asistido entonces, este, bueno, yo pago esto pero a esta persona vos bueno, me la tienes trabajando con el de trabajo y el error que cometa conmigo puede costarme la vida o puede costarme la amputación de un brazo o puede costarme no sé una reacción alérgica hay tantas cosas que pueden pasar en la salud por un error humano este que no es fácil pagarlo después porque está echa, echarán a la persona que cometió el error se comerá un juicio está pero y, y la familia que pagó ese error que, que que vive con ese error de una pérdida humana o cualquier otro tipo de cosa cómo lo cómo sanamos sí sí la verdad que sí. ahorrar en los recursos humanos en la salud eh... Es ilógico. No, no, es, ya es, eh, evidentemente es ya es este, el descaro, el descaro de, de, de, del, del capitalista, ¿no? Creo el que capitalista va a haber de la salud tiene un... el descaro de ahorrar, <coughs> ahorrar y llenarse los bolsillos con la salud de la gente, eso ya es... Va a haber un punto que eh, eh, el Ministerio de Salud Pública creo que va, no le va a quedar otra que intervenir si seguimos así, porque es, es, es demasiado ya. Porque además el, el, el, también está el tema ese, ¿no? De que hace cuánto que no entran más eh, suplentes en la cocina no se sé, hace cuánto que no, no, no hay un llamado de suplente en enfermería también, no hay no hay pero en todo, administración eh, nosotros hablamos con las compañías de administración de allá del local 8, del coli y eso y nos dicen que cada vez les están explotando más les exigen tener, no sé eh, atender 50.000 llamadas cuando, uh -huh. viste, son 5 o 6 falta agua en, un, en, en el local 8, hace días que viene con la falta de agua hoy estaban en asilo, sin agua de nuevo Entonces, estuvieron, sí, en el policlínico, estuvieron sin nada, ¿entendés? Son cosas así que voy a decir, bueno, y, y nosotros estamos estamos en esa, eh, a ver, todos los días tenemos que estar eh, lidiando con ciertas cosas que nos faltan y, tra y mostrándole al usuario o al paciente, al que sea, otra cara, porque ese trabajo, a ver, nosotros cuidamos nuestro trabajo en hacerlo bien, en, en estar al día, en ir en, eh, yo llegar sé, en hora, todo. en Cuando te meten también un reglamento totalmente represor, porque ahora la gente es totalmente represor el reglamento que tiene. Nunca lo a, hablaron con la gente del sindicato. Nosotros no vamos a hacer el reglamento. A ver, nosotros no estamos pidiendo hacer un reglamento con ellos. Lo que nos estamos pidiendo es que se, sean un poco más ac accesibles en ciertas cosas. Pero bueno, está, se, se cumple el reglamento como hubieron partes del reglamento que quisieron pasar el laudo por arriba, ¿no? Pero en esas pequeñeces, ¿eh? uno se ve que, ¿viste? que van poniendo esa gotita, esa gotita, ¿contra quién? Contra nosotros, contra los trabajadores. Y en ese momento es que los trabajadores tenemos que salir a la calle a hacer las cosas. ¿Despido? ¿Paro? Bueno, lo que sea, lo, lo que vamos a hacer en la asamblea va a ser decidir eso también, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo seguimos, cómo seguimos ad adelante con todo esto? No, no podemos eh, esperar a, a, no sé... No sé qué pasa, y está bien con todo, un, eh, con todo un plano político Atrás de todo esto, que los avala, que les aguanta ¿no? Que tenés un ministerio de trabajo Que eh, en el ministerio cuando tuvo la, la entrevista el, el alto al fuego, ahora lo pasaron por arriba El alto al fuego, fue con el ministerio fue con, Se habló con el ministerio de salud pública también Y, y no les importa, así hasta, que, hasta qué punto Porque eso también tiene que saber la gente. No es que el sindicato vaya y golpee la puerta de, de los directivos y le diga, bueno, hasta acá. No, hay una cosa que con ministerio, con todo el poder ejecutivo ahí, ¿no? Y se lo pasaron por arriba. Eso hay que decirlo también. Sí, sí. sí, sí. Está como tú lo dijiste. Nosotros, como, como sindicato, como, como, como dirección del sindicato y por hoy lo que lo que queremos invitar a la gente es a empezar a participar. Porque el sindicato, la mesa este, sindical sola, no, no, no puede, es posible. No hay lucha que no se gane sin la gente movilizada, sin los trabajadores movilizados en los unidos. Entonces, lo que queremos es que la gente salga de esa actitud que tiene en el día, ese, ese estado de pánico, a enfrentar, este, enfrentar la situación, a enfrentar la vida. Porque nada se ha ganado, nada se ha conquistado en la historia este, con la gente metida en su casa. Nada, uh -huh. nada ningún este golpe de estado ha sido revés eh, vencido sin la gente en la calle movilizada ningún este eh, estado monárquico fue este, ganado solamente por decir las cosas no la gente ningún la derecho calle, conquistado y tampoco y los derechos que se han conquistado se han conquistado con gente en la calle hoy tú gozás la gente el trabajador goza de ciertos beneficios porque hubo otros trabajadores que decidieron salir afuera a la calle y, y pelear y enfrentarse con patronales que este, tenían venían hasta de, con la dictadura arriba y se, se, se salió igual a la calle y bueno se lograron cosas, esa es la manera mientras no entendamos eso bueno, vamos a seguir con los despidos hasta que un día me toque y bueno, saludaré la bandera como, como, como ahora y seguirá, seguirá la vida y, y, y seguirán los más despidos y no queremos que esa no creemos que esa sea la, la salida para los trabajadores, la salida de los trabajadores ha sido, es y será siempre de lucha de movilización organizada unidos en sindicatos este, con los compañeros de trabajo que tenemos al lado, con los compañeros de trabajo que tenemos en otro sector, porque hoy le echaron a uno de costurero mañana no puede ser un compañero mío de su PIB, o puedo ser yo mismo uh -huh. entonces este, nunca se sabe dónde va a caer la bolilla de bolillero que hablaba, que hablaba Pablo al principio Bien. Entonces, hay que salir afuera, hay que salir a la calle, hay que salir a, hay que salir a luchar, de esa manera. mira bueno. justo con respecto a, a los usuarios que hablábamos hoy, acá Mario este, nos pone que es un desastre la atención en el casmo hoy en día, se nota la falta de funcionarios cuando vas a la farmacia, tenés eh, altos eh, eh, tiempo de espera, y eh, encima la medicación no es este, la que esperaba porque compran la medicación más barata este, después tenemos una compañera del sanatorio 3 de sanatorio 3 no, de alimentación en realidad, dice hola compañeros una pregunta, debido a la, fatal, a la faltante de personal del sector de alimentación que es notorio y agotador la empresa terciarizada ya cumplió su ciclo Y no hay más emergencia sanitaria. ¿Se puede averiguar algo de lo que va a pasar de acá en más? Porque algunas compañeras me manifestaron la preocupación este, y nosotros este, estamos preocupados y con alguna duda de cómo va a seguir porque están sufriendo la faltante de personal. Le mandamos un saludo a Sandra, que es la que manda por ahí, que estaría bueno que se arrime este, eh, el miércoles a la asamblea y, y, y bueno, que lleve esto que está diciendo ahí, esta preocupación. Este, y que bueno, los los ponga. Para, para contestar a compañeros, para aclararle la situación, cuando habíamos instalado la mesa este, de negociación donde aclaramos no alto el fuego, una de las cosas que íbamos a, a, a discutir cuando se, cuando, nos, cuando, se, cuando se instale la asamblea que no se instaló era justamente el tema de las tercerizaciones. ¿Por qué? Porque la empresa Casmo, cuando había fijado las tercerizaciones y que habíamos acordado el 7 de mayo del año pasado, era hasta el fin de la pandemia la pandemia ya pasó, por lo tanto las tercerizaciones tienen que salir del caso. pero el CAF violó ese acuerdo ese acuerdo firmado del ministerio lo violó, y bueno hoy, hoy estamos en esta situación que estamos ahora lo que tiene que hacer esta compañera y todo el grupo de compañeros de cocina de alimentación de todos los sectores es justamente eso, ir a la asamblea el miércoles este, tener, si hay propuesta, llevarla y si no, bueno, levantar la mano o hablar si tienes ganas de hablar El, el micrófono de la asamblea está abierto para que hable el que quiera este, pero es la medida la solución es esa O si quiere llevar algo escrito también y no se anima mociones. a leerlo... ...lo le puede arrimar a la mesa tranquilamente y no, no, ver, no, no se anima a leer... Por algo están las mociones, ¿no? Porque si nos acordamos eh, la moción, la asamblea aquella que nos fuimos todos para el policlínico... ...fue por una moción que llevaron ciertas compañeras eh, y a decir... ...bueno, está, ahora vamos a, hacer un, vamos a ir a aplaudir al, al policlínico y fue una moción. Y esto es lo mismo también. Con la, con, como decías vos, también con respecto a eso de las tercializadas... Eh, el Ministerio le dio, eh, a ver, no vamos a ser tontos a esto, ¿no? pero le dio la carta libre al CASMU de poner las tercializadas y mediante no aceptar el tema de, de aquella vez, que porque, por eso no fuimos al conflicto, porque en sí el conflicto empezó con las tercializadas cuando en abril habíamos firmado que llegaban hasta septiembre. Y el ministerio lo siguió para adelante sí, sí. y siempre sigue para adelante. A ver, no, hay que, no, no hay que olvidarse que esto fue una. El, el acuerdo del 7 de mayo fue una propuesta del Poder Ejecutivo. Claro, una, eh. propuesta, una propuesta del propio ministerio que hablaba que al finalizar el estado de pandemia, la situación de emergencia, la, el caso tenía que volver a la situación de, de, de antes de marzo del 20. Bien. Te, eso es eh, una propuesta del Ministerio de Gobierno, del, del Ministerio de Trabajo. Pero CASMU violó una propuesta del Ministerio. Es el Ministerio que tiene que responder ante eso. Uh -huh. eh, sí, cuando hablamos de, de, de, de, de que Ascasmu está eh, este, no, eh, en contra de las empresas terciarizadas, eh, a la audiencia le decimos en realidad que nunca es contra el trabajador. Jamás. Este, eh, eh, creemos y entendemos y porque sabemos que es así porque lo vemos con compañeros que están en empresas terciarizadas que eh, eh, estas empresas lo que hacen es eh, aparte de precarizar el trabajo porque este, no le dan las condiciones necesarias al trabajador son trabajadores que, que, que no están agremiados y generalmente los eligen con situaciones vulnerables para, para manipularlos como quieren este, eh, es muy difícil en realidad no se hace eh, mantener los grupos eh, de trabajo los equipos de trabajo y que en la salud son importantes ¿por qué? porque eh, las empresas hoy o mañana te mandan a Luis pero Luis mañana lo decide mandar para otro lado entonces te manda a Pedro y Pedro no puede venir entonces te manda a Jacqueline eh, iguanas, y, iguanas, y, y en la salud son fundamentales para tener una Exacto. buena asistencia al usuario. Alex lo puede decir mucho mejor sí. que yo, que trabaja en CTI. Este, eh, eh, tener un equipo eh, que se conozca, que, eh, que trabaje y que generalmente sea el mismo. Además, eh, a esto que decís vos, Pablo, nosotros lo que propusimos, que era después de que se terminara ese convenio... Esa, eh, que, esos era, trabajadores, que esos trabajadores pasen a, a hacer casmo a pasen, camo, claro, claro. pasen a, a ahí a hacer casmo, a la bolsa de casmo pero bueno, ta, se ve que la empresa no le sirve eso, que cada vez está echando más, empezó también en diciembre con el tema de los incentivos para jubilaciones está sacando Bueno, ay, linda charla eso, con eh, el secretario general el de Ascasmu, este, bueno, vamos a, estamos escuchando al Indio, se, eh, una eh, canción que le gusta mucho al Beto, me decía. El Beto ahora va a ser el futuro papá, así que le mandamos un abrazo y que capaz que el, el jueves que viene ya no lo ¡Qué tengo. peligro! ¡Qué peligro! Si, oh, no, <ríe> música va a escuchar, eh. Este, un segundo nomás y, y le Una Elena. Es una, Lena Elena. Elena Elena, la hija del Beto Bueno, bien <ríe> Este, mandamos saludos a la compañera que nos mandó mensajes Sandra, que dice que va a ir a la asamblea Después tenía eh, un mensajito muy curioso Que dice, me cobraron Este, por una operación 80 mil pesos en el casmo Y nos manda saludos Este, Luis de Salinas Y después teníamos por acá hay uno más que se me perdió no, Este, saludos a este Hoy por hoy habría que hacerles un paro nacional Con el Este Y nos manda saludos María Saludos para ellos Muchas gracias por escribir Está buenísimo eh, recibir los mensajes Y eh, bueno, no sé si vos querías decir algo No, queríamos mandar un agradecimiento A menú informativo Que siempre nos unas caras, gurisa, Nos tiran, yo no nos, nos tiran la onda Nos tiran la onda Y ahora después viene GPS Internacional así que o sea que quedamos en un sanguchito entre dos cosas importantes claro. este, nosotros nos metimos ahí de atrevido un, un saludo a los que estaban el año pasado que estábamos atrás Que, que era, están ante ellos que, están de 3 a 5, de 3 a 5. se sí, llama todo por la misma plata bueno. muy buen programa bueno, eh, un beso a todos los compañeros quedás acá en la radio que te mueve bueno, suerte, nos vemos el miércoles 11 a las 10 de la mañana todos a la asamblea vamos arriba Vale. yo en la mesa donde estaba ahí, yo no lo, más. lo iba a traer te pero te... le digo a Coco no me llevo nada el mate te, sí, te, te llevaste el mate bueno entonces ¿por qué no lo dejaste donde estaba? que era en la mesa donde yo estaba no quería irrumpir de bueno, nuevo no llores más bueno claro. Alex te mandamos un abrazo grande bueno, un abrazo compañero nos vemos dentro de un rato porque tenemos <ríe> reunión de agrupación este... y bueno de nuevo invitar a la gente a participar a unirse al sindicato sin la lucha sin tu participación Este, seguimos, lo este, vamos a seguir lamentando, compañeros, amigos que se van, este, referentes que se van de los lugares de trabajo. Y la verdad es muy doloroso verlo, este, vivirlo, ver la gente cómo se va este, después de tantos años, tantos años, 27 años de trabajo en el CASMU, es un disparate de años. Es lamentable, la verdad, muy doloroso. Así que les invitamos a todos los trabajadores del, del CASMU a la próxima asamblea, que es el 11. En la mañana para poder este, Resolver los pasos de Muchas gracias por, por la llamada compañera Abrazo, Abrazo Bueno, Pablito Ahora nos no estamos yendo Vamos a escuchar La música, Coco, no te me apures. No, pero para después terminar con la música Pero está, hacemos lo que vos quieras Hacemos lo que vos quieras